Estas son las voces que pasaron por Radio Kermes. El gobernador Sergio Silioto se despegó del insulto de su antecesor Carlos Berna al presidente Alberto Fernández. Silioto dijo que en este contexto porteño del viento no es prioridad ni cuestión de vida o muerte en declaraciones que hizo a una radio porteña. Hoy yo he hecho los reclamos correspondientes, hoy la agenda de... De, de este gobernador pasa por la salud de los pampeanos y, y en eso la tengo muy claro o sea, cuando pase todo esto seguiremos reclamando por parte suelo una cuestión que hoy sea urgente que hoy sea este, de vida o muerte eh, claramente hoy estamos este estamos este, ocupados desde mi rol institucional en resguardar la vida de los pampeanos a mí eh, en esta en esta coyuntura cuando pase todo esto, cuando pase la pandemia me van a juzgar por la cantidad de muertos que tuve y no por lo que defendí en sí. ese momento este, otra causa. Organizaciones feministas, sociales y sindicales reclamaron a las áreas de género de la ciudad y la provincia que atiendan sus demandas y propuestas en el marco de la crisis. Así lo reafirmó en Radio Bocermes Liliana Tomaso. Necesitamos estar eh, las organizaciones sociales y las organizaciones feministas, las distintas colectivas, en conexión con, con, con las víctimas. Y para eso también necesitamos eh, articular con el Estado, con sus políticas de género, porque para eso se crearon esas áreas. Entonces la propuesta nuestra es poder bajar esas herramientas a los sectores donde no pueden llegar vía virtual o como sea. El Intendente de la Dela Juan Barrio Nuevo, mostró preocupación por la situación en su localidad, lindante con Río Colorado, y contó en Periodismo Turno Mañana las medidas que tomó al respecto. Entonces vamos, estamos dando cada vez más medidas y en este caso, por ejemplo, entre el día sábado y el día de ayer domingo eh, hicimos dos resoluciones, una pidiéndole el día domingo que cierre los comercios, todos los comercios de acá de la vela para, para higienizar para, para, para como es, este, poder ventilar eh, y la verdad que desinfectar, Y bueno, todo todo el comercio se se, se adhió no hubo ningún tipo de problema. En su habitual columna de los lunes, el presidente de Comunicadores de la Argentina, Hugo Muleiro, describió el interés de los medios dominantes por mal predisponer a la clase media contra el gobierno nacional. En la nota del columnista Marcelo Bonelli, que escribe de, de Economía los viernes en Clarín, había dicho que el proyecto del Frente de Todos partía de, de, de este, este, digamos, conjeturaba con este impuesto eh, a partir de 150 mil dólares y levantaba el tono diciendo eso es un disparate, va a golpear a la clase media. En tren de suposiciones, porque esto ya es pura especulación que me permito compartir contigo, Diría que aquí hubo un intento por levantar un poco a la clase media en contra del gobierno, y en todo caso que tuviéramos este, un, un nuevo periodo de caceroleos. El subsecretario de Deportes de la provincia, Seferino Martínez Almudévar, anticipó en Radio Cracia que el gobierno pampeano anunciará una ayuda extraordinaria para los clubes. En nuestra secretaría estamos elaborando un, un trabajo a pedido del gobernador para... Eh, para hacer algún tipo de ayuda a las instituciones de la provincia. Eso lo estamos elaborando, eh, está en etapa de elaboración y, y ya a la brevedad lo vamos a, a informar, eh, obviamente que lo va a informar el gobernador, eh, para que nosotros podamos, eh, desde la provincia, sumar la cuarta pata de ayuda, que sería esta que estamos eh, diseñando de la societaria.